Soy la mujer que sola nací, soy la mujer que sola caí, soy la mujer que espera, soy la mujer que examina, soy la mujer que mira hacia adentro, soy la mujer que busca debajo del agua, soy la nadadora sagrada porque puedo nadar en lo grandioso. Soy la mujer luna, soy la mujer que vuela, soy la mujer aerolito, soy la mujer constelación huarache, soy la mujer constelación bastón, soy la mujer estrella, Dios, porque vengo recorriendo los lugares desde su origen. Soy la mujer de la brisa, soy la mujer rocío fresco Soy la mujer del alba, soy la mujer crepúsculo Soy la mujer que brota, soy la mujer arrancada Soy la mujer que llora, soy la mujer que chifla, soy la mujer que hace sonar Soy la mujer tamborista Soy la mujer trompetista Soy la mujer violinista Soy la mujer que alegra, porque soy la payasa sagrada Soy la mujer piedra de sol Soy la mujer luz de día Soy la mujer que hace girar, soy la mujer del cielo, soy la mujer del bien, soy la mujer pura, soy la mujer espíritu porque puedo entrar y puedo salir en el reino de la muerte. Soy la mujer que chupa, soy la mujer que limpia, soy la mujer que cura, soy la mujer hierbera, soy la mujer sabia en lenguaje porque soy la mujer sabia en medicina.